¿Estás agotado de que la calle esté llena de ladrones y maleantes? ¿Vivís encerrado en tu casa por miedo a la inseguridad? De ahora en más, podés volver a tu vida normal Porque por primera vez en Argentina tenemos un superhéroe criollo que cuida de todos nosotros Un hombre real Bienvenido a las aventuras del gran superhéroe El viejo Vizcacha Un anciano que viene a justiciar a todos los malhechores del país en el capítulo anterior, el viejo Vizcacha se entera de que su archienemigo, Fofito, fue pareja de su china. Un par de semanas después... Eh, hey, mi china, decime... ¿Qué era de Fofito? Mirá, viejo, déjame de joder con eso. Hace dos semanas que me está preguntando cada dos minutos si era mi amante o si fuimos novios. Hace mucho que pasó... Ya no significa nada para mí, viejito. mira que si me llevo a enterar algo me pongo loco, ¿eh? No pasa nada. No te preocupes, viejito. En alguna parte de la ciudad de Buenos Aires se encuentra Fofito planeando su malvado plan maestro. ¡Ja, ja, ja, momento de poner en práctica mi gran plan y la china será por fin mía y el viejo vizcacha va a morir en la casa del viejo vizcacha se encuentra la china tomando unos mates mientras vizcacha duerme una pequeña siesta Desde que este viejo se volvió superhéroe Nos para de roncar Si sigue así Lo voy a mandar a la mierda Mis últimos años Quiero pasarlo tranquila Pero cuando no lo veo Lo extraño ¿Hola? Hola China Hermosa ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Quién habla? ¿Fofito? Oh Sí, soy tu primer amor, tu verdadero amor. Mira, vos sabés que estoy casada y que lo nuestro pasó hace mucho tiempo. Ya sé, pero en todos estos años no he parado de pensar en ti. Déjalo al viejo, Vizcacha. No puedo, yo lo quiero al viejo. Te quiero pedir algo, Armada. Acércate a la puerta de tu casa. Que verás una sorpresa A ver... ¡Uh! ¡Un ramo de rosas! ¡Qué romántico! ¡Y qué rico huele! ¿Qué es ese humito que le salen de las rosas? ¡Ay! ¡Ay! ¡Me, me desmayo! ¡Ja, ja, ja, ja, ja, ja, Ahora nadie podrá detenerme para destruir al viejo Vizcacha. ¡Ja, <risa> A las dos horas se despierta el viejo Vizcacha. China, ¿me das unos mates? China, ¿dónde está China? ¿Te fuiste para el almacén? China, a ver, acá dejo una nota. Viejo Vizcacha, dos puntos. Tengo a tu China, punto. La única forma de que la vuelvas a ver es viniendo a buscar la Rivadavia 13.500. En el lavadero del payaso. Apúrate, porque no sé si tu china va a querer volver contigo. Soy muy irresistible. Te espero. Jajajajaja. <risa> Riza maléfica. No, con mi china, no. ¿Qué pasará con la china del viejo Vizcacha? ¿Qué planes está tramando Fofito para destruir al viejo? Todas estas incógnitas se develarán en el próximo capítulo del viejo Vizcacha.